Nuestra mañana que dice que son las 10 y 31, saludamos a Adriana Ibarra, ¿cómo te va Adriana? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, Adriana Ibarra es la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE, el, el gremio que agrupa a trabajadores y trabajadoras rurales. Eh, ese cargo, Igualdad de Oportunidades y Género, ¿desde cuánto existe y por qué? Existe hace ya más de 20 años. Uy, uh, mirá, pero eh, pioneras tenemos, entonces. Somos pioneros, Ajá. somos pioneros en, en la Secretaría de... Empezó como la Secretaría de la Mujer, en realidad primero en los tiempos del Momo. Uh -huh. eh, se armó el la, Momo es Venegas, el momo Venegas ¿no? Histórico el histórico Secretario Venegas, General del Gremio. Eh, se comenzó con una red de mujeres a nivel nacional, rurales, y bueno, de ahí empezó todas la, las, las reuniones y, y demás con compañeras históricas que tenemos. Hoy, hoy hoy una compañera también que está en el Secretariado Nacional, eh, Marta Graña, eh, fue parte de esto, y también mi compañera que estuvo 16 años, en 17 años en la Secretaría de la Mujer en su momento y ahora la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género. Eh, Carolina Llanos. Mhm. Uh -huh. Santiagénia la compañera. Bien. Eh, vamos a charlar eh, sobre distintos aspectos. Vos estás, sí. eh, sos pampeana, estás de paso en Santa Rosa porque hay elecciones en la delegación, ¿es así tiene a ver? Contame, sí, en realidad fui invitada por la secretaria de la mujer, uh -huh. Gabriela de la de, acá de la provincia. Eh, el sábado para ir a la Maruja para el encuentro de las mujeres ah, que iban bien. a hacer y bueno, uh -huh. se suspendió por el tema del clima. Así que luego también estaba invitada a la Asamblea de Mujeres Trabajadoras a la Tarde y también en el partido como parte de militante peronista que, que soy, que <ríe> he sido eh, toda mi vida. En la delegación de Huatre en sí. Santa Rosa hay elecciones, eh, eh, eh, pero eh, digamos no hay competencia electoral. No, hay claro, es en la delegación provincial. provincial en la sí. delegación provincial nosotros tenemos delegación provincial y seccionales. Uh -huh. Somos 14 seccionales normalizadas y nos da el... Eh, para poder hacer las elecciones, por estatuto deben ser 10 seccionales, así que eh, estamos cumpliendo con lo que, por estatuto con lo que se debe para ir eh, normalizando cada, todas las seccionales, de las delegaciones de, toda la, de todo el país. ¿Cómo describirías la situación del sector trabajador rural en una época que sabemos bastante funesta para los laburantes en general? Muy complicada, uh -huh. muy complicada tanto en lo laboral, en, en lo que es eh, económicamente... Eh, se está haciendo muy difícil acordar eh, aumentos. Veníamos con, con unos porcentajes muy buenos para decir, esto estuvimos pudimos llegar a, en dos años a superar el 500% de aumento en lo que era un sueldo de un rural. Estábamos hablando de un sueldo de 67.000 pesos hace dos años atrás, eh, hoy está llegando a 8% millones, oh, perdón, 800 eh lo básico, 800.000 800 pesos. 800 pesos, el uh -huh. básico no alcanza, porque no alcanza para la canasta básica, lo sabemos, pero también es muy difícil hoy sentarse en las paritarias, en tanto en la CNTA a nivel nacional, uh -huh. eh, como en las regionales. Yo soy parte de, también de la mesa donde se de la CAR2 que le decimos nosotros, que estamos divididos por regiones y donde se se ven los los sueldos de los eh, de las producciones eh, regionales. esos incrementos que destacás que fueron positivos, se dieron mm. en qué años, 22, 23, 20, cuál fue el periodo? Eh, y desde que mm, asumimos nosotros en el do, diciembre el diciembre del 22, ajá. Eh, ya igualmente a, a, el año anterior, en el 22, habíamos tenido incrementos importantes, eh, pero bueno, uh -huh. luego de llegó sí. este gobierno y lamentablemente eh, nos va mal a nosotros, decir, nos está yendo a nosotros mal porque no podemos tener eh, los porcentajes que necesitamos para que los sueldos sean dignos, pero también le está yendo mal a los productores y no se entiende. ¿Y qué cantidad de afiliados, afiliadas tiene el gremio? ¿Lo tenés en el...? 600.000 afiliados uh -huh. en el país. ¿Y, ¿Y en la provincia, sabés, de La Pampa? En la provincia de La Pampa estamos alrededor de 6.700. Uh -huh. ¿Y reconoces que es un sector donde donde el trabajo irregular es, es uno de grande. los más grandes? Es uno de uh -huh. los más grandes. Estamos, estamos manejando un porcentaje del 60-70% de trabajadores no registrados. Eh, 60-70% respecto de los sí registrados. De los sí, exacto. O sea, es decir, eh, cada 100 trabajadores registrados calculan que hay 70 no registrados. Exacto. Tremendo. Exacto, y, trem y eso, eso el, el gremio ha podido hacer algo en los años previos, bueno, corre una época que justamente va a contramano de, de esa idea, porque la idea de la desregulación y de que cada cual se salve por su cuenta... Eh, sí. va de la mano con el no registro de laburantes. Pero sí. eh, en los años previos, ¿pudieron mejorar esos índices o no? Tampoco, nosa, vamos a aclararlo, sí. tampoco con los gobiernos anteriores el trabajo no registrado este El trabajo de re, mejoró, no registrado eh. existió siempre. Eh, no no hemos llegado a tener políticas también como para que, que esto mejore. Eh, pero bueno, nosotros desde que asumimos con la nueva conducción Que es José Boitenco a, a nivel nacional, el secretario Nacional eh, Hemos hecho campaña, eh, hemos salido a hacer registración Y veníamos trabajando muy bien eh, tanto con, Siempre hemos trabajado bien, por, hablando desde acá, desde la provincia sí. con, el, con la Secretaría de Trabajo Y se venía trabajando muy bien en su momento Antes que entrara mi ley, vuelvo a aclarar Eh, con, con la secretaria con el ministerio de, de trabajo de la nación pero bueno ahora eso ha eh, lamentablemente nos acompaña muy poco eh, y nos está pasando eso en todo el país acá uh -huh. tenemos la suerte de que al tener un gobierno peronista eh, tenemos el acompañamiento pero hay en otras provincias que, que no está uh -huh. tiene tenemos que salir junto con cuatrotri y renatre y si hay eh, sí si, si hay una um, eh, una um, denuncia ahí sí podemos mover un poco un poco más y ser acompañados pero bueno uh -huh. eh, en, en ese panorama complejo afrontan además la intervención de la obra social eh, de, después de un proceso complicado que eh, demandó la intervención judicial el juez federal Jensen, eh, Jensen es oh, un no. juez viejo me sí. estoy <risa> de Juan José Bari que es el juez federal sí. eh, hubo mucho dime y direte contame que está instan qué instancia está eso que, que ha sido bueno. este, muy complejo y, y hay dos cuestiones, por un lado el camino judicial las acusaciones incluso de corrupción que hay cruzadas sí. Y por otro, la vida real de los laburantes, que sobre todo sobre esto te pregunto, es lo ¿qué más, pasa qué pasa con ¿sí? la obra social para los laburantes? Lo que más no, nos preocupa es eso, la situación de nuestros afiliados, porque hoy no están teniendo el beneficio más importante que, que ellos necesitan. Es decir, que es la salud. hoy el afiliado no puede no puede usar la obra social directamente. La obra social, eh, vos mirás la página oficial de Osprela y ellos tienen convenio con nuevas prestadoras, pero a la hora de ir a atenderse los afiliados no tienen no tienen atención. La Osprera hoy quién la maneja? Osprera hoy la está manejando el gobierno nacional. Directo eh, eh que Milei puso un interventor ahí. Un interventor. Exacto. Y, y esto está Tenemos que, el interve la intervención sí. y a la vez nosotros tuvimos una eh, tuvimos durante dos años una interna muy grande luego del fallecimiento claro. De Venegas, eh, sí. No, primero estuvo el fallecimiento de Venegas, lamentablemente, en, ah, mil, claro, en 2020, el, el, el fallecimiento de, sí. de Ayala, eh, que, claro a, quien en el medio lo exigió hay... que falleció sí. en la pandemia por por COVID, sí. y luego vino esto de... Eh, no, no, no puedo decirle compañero, porque para mí ya dejó de ser un compañero, el señor Anzaloni, que fue diputado nacional... Mm. Eh, claro. por, por el partido FE que había formado el mundo de Venegas y mm, se puso en discusión que el adjunto, que era José Boitenco, debía asumir una vez fallecido Ayala, como, como dice el estatuto, y empezaron a desconocer esa, eso que se debe hacer por estatuto. Y bueno, me empezó una interna feroz, lamentablemente, que no se había visto nunca y eh, ah, eh, ansaloni eh, sigue siendo diputado an eh, eh, digo eh, por ahí ahora el, es diputado de vi de, ley del libertario claro. libertario uh -huh. eh, estuvo en partido fe estuvo con Macri claro. luego se pasó con Massa y luego ahora <risa> eh, está bien es así, de cambiar camiseta seguido sí, cambia de camisetas bueno, <risa> bueno y y ahora... él, él fue el, en algún momento fue el vicepresidente de la eh, obra social si no recuerdo mal bien sí y hubo malversación de fondos de la obra social de lo que él fue pero bueno, hoy tiene fueros eh, así que lamentablemente no, no lo podemos... ¿Y desde el punto de vista legal o jurídico la, la intervención de la obra social la decide directamente el Ejecutivo Nacional y, y la sí. pone en práctica? ¿No interviene el Poder Judicial? En A nosotros ya no... Luego luego de la, la primera intervención que tuvimos sí. eh, se había aprobado todo eh, nos devolvieron la obra social Eh, se formó el directorio teníamos eh, los cinco compañeros del directorio ya avalados por la superintendencia y luego cayó otra vez eh, una intervención agarrada medio perdón que voy a decir pues me voy así en medio de los pelos por una denuncia hecha de hacia nuestro secretario general diciendo que eh, tenía casas y, y demás y, y su sueldo y, y queriendo queriendo ensuciar su la persona bien algo personal que no que no tenía que ver con la obra social claro ah, sí eh, y entonces hoy los, los trabajadores trabajadoras rurales no pueden la mayoría de, en casi te diría en todo el país está sin cobertura Nosotros uh -huh. tenemos la suerte, que, que lo dije justamente, eh, que nos está nos está atendiendo Salud Pública. Acá en La Pampa. Acá en La Pampa. Eh, hoy mis compañeras están teniendo un Zoom, supuestamente con una nueva prestadora, pero todavía están ahí a las vueltas porque no, no saben qué es lo que va a cubrir, qué médico va a trabajar, si colegio médico va, va a aceptar o no, porque se les debe, Osprea debe mucha plata y no ha pagado la deuda. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que...? Eh, nuestro directorio cuando ingresó en esos dos meses que estuvieron no alcanzaron a llegar dos meses estaban haciendo con las prestadoras que se le debía estaban haciendo arreglos para poder eh, empezar a, a trabajar pagándole la deuda pero a la vez lo que se iba se iba haciendo iba adela más adelante los beneficios que nos iban a dar y bueno todo eso quedó otra vez sin, sin solución y bueno y así estamos lamentablemente con los afiliados hoy a la deriva, y vuelvo a repetir, acá en la provincia de La Pampa tenemos la, la suerte de tener Salud Pública que que nos atienda Bien, eh, un lío. Bueno, eh, es grande. una eh, eh, también es una puja, eh, por, por eso lo planteaba en dos términos eh, separados, sí. si se quiere, dos dimensiones, es una puja por una caja de, calculan, unos 10.000 millones mensuales, uh -huh. la obra social, Eh, por supuesto, todas las obras sociales manejan cifras de este tipo. Eh, son 700.000, 600.000, 700.000 personas, eh, trabajadores. Y por otro, la vida cotidiana de laburantes y laburantas de, del sector que no, no tienen acceso a, a, a es que al que sí, servicio. Es que sí, es que obviamente ellos eh, a ellos se les sigue descontando de su recibo de sueldo y lo que quieren es tener el beneficio de la salud. Es, es lógico lo que lo que ellos dicen, pero bueno, también eh, desde nuestra desde nuestra parte hoy Tenemos las manos totalmente atadas para poder resolver cualquier tipo de, de problemas de salud que ellos tienen. Lo único que estamos sí acompañándolos para poder que se acerquen a la superintendencia, porque también nos ha pasado que la superintendencia no les toma las las denuncias, eh, porque es obvio mm. que vayan a denunciar a quienes nos están interviniendo, no, no lo hacen. Así que bueno, para que puedan tener, porque esto conlleva... Eh, enfermedades crónicas eh, medicación para, para las quimio es muy medicación oncológica así claro. que es muchísimo todo lo que abarca el, el beneficio de salud Estamos conversando con Adriana Ibarra que es Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE a nivel nacional eh, ¿Han fijado posición respecto del cierre de las escuelas hogares? Sí. Eh, ¿Qué ¿Qué es lo que tienen para decir? Es decir, esta medida la venimos comentando ampliamente en Radio Cermés, el cierre de, la, de las tradicionales escuelas hogares, cierre paulatino, en algunos casos antes del cierre se da un vaciamiento, hay normativa que tiende claramente a que vayan desapareciendo. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el gremio? La mirada es preocupante también porque nosotros a, los, a nosotros nos está perjudicando la familia rural. Porque más allá que antes, como yo siempre digo, antes en un campo teníamos alrededor de 10 o 5 eh, trabajadores o trabajadoras o familias viviendo y hoy han quedado una o dos, uh -huh. eh, el encargado y, y, y un peón general. Te, te, eh, te interrumpo sí. y después seguí, pero eh, para confirmarlo uno tiene la sensación o algún comentario de que incluso ha cambiado esa modalidad de que la familia labura en el campo. Est esto está pasando, son personas está, sueltas, es, si es se quiere. Uh -huh. Está pasando que no va la familia ya, tratan de que la familia no esté, eh, contratan al trabajador y el trabajador sale cada 15 días. Claro, eh, es otra lógica es de vos, lo que era habitual. Totalmente. Uh -huh. Pero a lo que vamos con el tema de, la, de sí. las escuelas hogares, eh, la preocupación es que quienes están con su familia y tienen cerca la escuela rural, si la cierran, esa mamá se tiene que ir al pueblo más cercano, a la localidad más cercana, con sus hijos, y lo que hace es separar la familia. Esta visión la vemos nosotros porque la, la, la podemos palpar y la, y la vemos realmente eh, que nos pasa muchísimo porque terminan o en Santa Rosa o en Tuay eh, para poder ir a llevar a sus hijos a la escuela. Uh -huh. incluso en estuvimos el año pasado en la escuela de Utracán escuela que ha tenido más eh, de 100 alumnos eh, en, en su, su momento, en su, su momento, momento sí. y el año pasado no llegaba a 4 alumnos claro con una estructura que hasta pileta eh, sí, muy sí, grande sí. muy sí. grande. Eh, y, y, y siendo vos, de, vos decías hace un ratito, es, es un gobierno peronista el de La Pampa. Eh, ¿Lo han podido conversar con las autoridades? Porque más allá de que hay mm. una realidad distinta, también hay una normativa oficial que el gobierno está implementando que, que tiende a esta situación. Sí, eh, lo hemos planteado en reuniones con Copreti. No hemos eh, tenido Perdón, una reunión... ¿Copreti sí. qué es? Copretti, o, ¿O quién es? Eh, no, Copreti no sé. es... Eh, a vernos nos reunimos sí. para tratar todo lo que sea tema de niñez Ajá. Eh, entonces ahí se están la mayoría de las veces que nos invitan son eh, ministerio de las los distintos ministerios Salud, Educación... Es, es, es Copreti, las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Del Trabajo Infantil. Desconocía la existencia del organismo bien. con ese nombre, por lo menos. bien Bueno, bien. Eh, se planteó en algún momento esto, pero es como que no nos dieron... Pero ese planteo, eh, digamos, eh, y disculpad la ignorancia sí. en todo caso, pero está buenísimo que nos enteres. Eh, eh, Copreti, ¿quién lo maneja? ¿Quién toma decisiones ahí? Entiendo que es un, un lugar de, de eh, varias participaciones pero, Sí, eh, pero el Ministerio de Trabajo Nacional. Eh, perdón, eh, la Secretaría de Trabajo. Nacional. Acá. Ahí, es, ahí a nivel nacional, Ajá. a nivel provincial. Claro. Pero um, pero lo que no hemos es... llegado a tener uh -huh. tampoco una reunión con Ministerio de Salud. ¿eh? Eso es algo que, que tendría, tenemos que, que sentarnos y poder plantear esto para que, que vean la realidad, porque hoy, aunque sea un alumno que esté, eh, si esa escuela se cierra... ¿De salud o de educación? De educación. De educación. Una uh -huh. escuela que se cierra hogar, es eh, claro. aunque esté un solo alumno, eso significa que esa familia se tiene que separar para poder ese, nene ir a ese niño o niña ir a, a estudiar, mm. y su papá quedándose en el campo es, es, separar, es separar la familia. Claro, entonces entiendo que quizá puntualmente en la Pampa no lo han conversado con el gobierno. No lo la hemos autoridad. conversado, no uh -huh. lo hemos conversado. Se ha planteado en Copreti, pero como que quedó el tema muy sobrea eh, muy por arriba. Porque eh, esta realidad entonces que nosotros conocemos de la Pampa se da en, en el resto de las provincias también, está sí. pasando lo mismo. Eh no, no no, no al contrario, al ah, contrario, mirá. en el norte eh, nosotros eh con Renatre que es sí. el Registro Nacional de los Trabajadores Rurales, eh, se está trabajando eh, con las distintas provincias, pero más allá que ellos tienen distintas distintas actividades ahí, mm. eh, para abren eh, un programa que abre eh, lugares para contener a los niños y niñas mientras están trabajando sus padres en las Ajá. cosechas y, y demás. Pero bueno, son lugares donde hay eh, temporadas y con grandes trabajadores el tema del tabaco claro. el tema de la bueno, ahora el arroz bajó un poco también el tema de la, sí. de la producción pero bueno, también en eh, esos conocés, lugares, en el norte decís en el norte, el norte grande todo, inclusive el Cuyo Nova, el y Cuyo, por ejemplo, también eh, mirá, en este momento no, uh -huh. no sé está decirte bien, bien, bien cuáles son puntuales pero, pero es, un, otra, realidad, pero es otra realidad también, uh -huh. es otra realidad bien eh, y la expectativa es si plantearían esto al gobierno pampeano en concreto, por ejemplo el gremio podría vos decís, no han hecho el intento de hablar con el Ministerio de Educación, por ahí no, yo creo que vamos a tener una uh -huh. buena un, una, decir, primero que nos van a atender y nos van a escuchar y también que, que vean esta, este otro lado porque por ahí que no lo vean como un gasto una escuela rural no es un gasto para nosotros no es un gasto, pues nosotros necesitamos que esos chicos, nuestros nuestros los hijos de nuestros trabajadores estén contenidos, y más con educación. Adriana, eh, más vale que agradecemos el contacto, la charla, y, y si querés este agregar algo más, un tema que eh, pensás que merece la atención pública, sé que están ta también laburando como tantos sectores en alguna colecta para ayudar a, a la población de Bahía Blanca, Pero el micrófono está abierto para que digas lo que gustes. Bueno, primero agradecerles la invitación. Eh, decir que al estar en la Secretaría, tengo que, tengo que decirlo, que en el Secretariado Nacional somos cuatro las mujeres que, que estamos eh, en el lugar de decisión, que eso hablamos el, el sábado en la Asamblea, de que las mujeres lleguemos a los lugares de donde se toman las decisiones y donde nos, nos escuchan realmente. Eh, nosotros hoy en, en UATRE tenemos cuatro secretarías ocupadas por mujeres, eh, así que es muy importante. Tenemos mujeres secretarias generales, mujeres delegadas, mujeres subdelegadas uh -huh. en toda la provincia, y congresales nacionales somos más de 120 mujeres, eh, y el porcentaje de mujeres trabajadoras rurales es muy poco. Por eso quiero destacar esto, porque nosotros... En porcentaje la mujer, hay pocas mujeres trabajadoras, pero representándolas somos muchas. Eso mm, quiero destacar. Y sí, estamos, como vos decías, también eh, con el tema de lo, lo sucedido en Bahía Blanca, las inundaciones. Nosotros hoy tené, mañana tenemos elecciones acá en, en la delegación de La Pampa, Eh, a nivel provincial y eh, miércoles tenemos en Bahía Blanca. Así que estamos recibiendo y estamos colaborando entre los mismos compañeros que vamos a estar de las seccionales, eh, trayendo eh, donaciones para, para poder llevar, como nosotros mañana, el miércoles, viajamos de acá para, para Bahía y, y poder alcanzarle también a nuestros compañeros y familias rurales que allá está la delegación de Bahía Blanca está también trabajando a full, como desde que llegó llegó el delegado estaba en Buenos Aires y ni bien llegó, agarraron la chata, como dicen ellos, y salieron uh -huh. con todas las donaciones a, a acompañar a todas la, las familias. Muy bien, más vale que esos temas también lo, los tenemos en nuestro radar. Muchas gracias de vuelta. Muchísimas gracias a ustedes. Adriana Ibarra, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género del Gremio que Agrupa a Trabajadores y Trabajadoras Rurales, la UATRE.